Imaginemos eh, llevar el cuerpo al límite absoluto, con los músculos ardiendo por el, bueno, por el esfuerzo funcional, pero sin poder ver apenas nada más allá de los dos metros de tierra que ilumina una pequeña linterna frontal. Muchas gracias a nuestro director Juan Cabezas por esa introducción. Y comentamos una nueva inmersión en la información desde los estudios de Radio Alama en Internet. Un placer analizar los detalles ocultos en las noticias que, eh, que redactan nuestros compañeros de la redacción. Pues para esta ocasión vamos a sumergirnos en un artículo fascinante que ha escrito un compañero de la redacción. De la sección box alama fitness en nuestra web alama.com trata sobre la esperada segunda edición de la riders omega hybrid que se celebra el sábado 25 de julio a partir de las 20 horas Exacto, a partir de las 8 de la tarde y a ver, teniendo en cuenta que la audiencia de estas pruebas ya conoce perfectamente la exigencia brutal de las carreras híbridas y esos recorridos que van de los 2,5 km a los 5, lo verdaderamente rompedor de esta edición no es la distancia, sino el salto al formato nocturno. Claro, pero eh, a ver, cualquiera pensaría que esto es simplemente una decisión logística, ¿no? Como bueno, para no de Con el calor del verano en plena carrera? Pues eh, sí, esa es la capa superficial. Pero si profundizamos un poco, la oscuridad altera por completo la biomecánica y, sobre todo, la psicología de quien corre. Al reducirse tan drásticamente el campo visual, el cuerpo entra en una especie de, de estado de alerta continua. Madre mía. O sea que la fatiga no es solo física. Para nada. Cada zancada exige una propiocepción y una concentración que fatiga el sistema nervioso eh, muchísimo más rápido que a plena luz del día. Claro, claro. Es como, no sé si has jugado alguna vez, pero es como sufrir ese típico túnel de visión de los videojuegos en modo supervivencia. El cerebro deja de procesar distracciones periféricas y... Boom, Entra en un estado primario de lucha o huida. Totalmente. Esa falta de luz magnifica la percepción del esfuerzo. Sí, pero a la vez crea una especie de burbuja aislada muy curiosa. Es verdad de repente la conexión con los demás participantes que, bueno, que están sufriendo en esa misma penumbra, se vuelve casi tribal, ¿no? Me parece fascinante esa ayuda de la tribu nocturna que comentas porque fíjate que conecta de lleno con el verdadero motor invisible del evento. Crear esa atmósfera inmersiva por la tarde y la noche no es casualidad en absoluto. Ah, ¿no? ¿Hay algo más detrás? Sí, sí, busca generar un ecosistema donde los atletas, que acaban exhaustos tras esa experiencia, necesiten quedarse allí. Un momento, a ver si lo entiendo. ¿Me estás sugiriendo que correr de noche es en realidad una estrategia para que la gente se quede a cenar y a dormir en Alama durante todo el fin de semana. Bueno, la palabra no es estrategia oculta, ni mucho menos, sino más bien integración. Es una forma de dinalizar el turismo y los servicios locales de una manera completamente orgánica. Ya, ya. O sea no se vende como un paquete vacacional tradicional pero el impacto en la hostelería es innegable Eso es, y por eso mismo se busca activamente el patrocinio del tejido empresarial local para los premios del podio y los sorteos, anclando el evento a la economía de la zona. Visto así pues tiene todo el sentido del mundo y considerando ese nivel de estrés físico y logístico que supone organizar un fin de semana fuera de casa, entiendo mucho mejor un detalle curioso que vi al navegar por la plataforma Times to Run para las inscripciones. ¿Qué detalle? ¿El de las categorías? A ver, además de elegir entre categorías pro u open, individual o en parejas, hay, ojo a esto, un seguro de cambio de nombre de última hora por 5 euros. Ah, claro. Es que eso es una red de seguridad psicológica indispensable. Cuando el nivel de exigencia física es tan impredecible y el viaje requiere más planificación, pues dar la opción de ceder el dorsal si el cuerpo falla en el último minuto es una jugada maestra. Sí, sí, asegura la tranquilidad de los inscritos. Por cierto, la medalla finisher va incluida en la bolsa del corredor, que eso bueno, siempre es un aliciente que gusta mucho. Desde luego, a nadie le amarga un buen recuerdo tras tanto esfuerzo. Y, ojo, hablando de inscripciones, aquí viene un beneficio exclusivo para la comarca de Alama que recoge el artículo. Hay que apuntar esto, aunque, bueno, parezca que estoy dictando la contraseña del Wi-Fi. Adelante con ello, que siempre que haya un descuento, en este caso creo que del 15%, pues vale la pena el esfuerzo de apuntarlo. Exacto, un 15%. La secuencia es, mucha atención, y 8 -U -U b 2. Repito por si acaso, Y8AUUTB2. Perfecto. ¿Y eso dónde se puede aplicar? Pues se puede aplicar directamente en la web o también solicitarlo físicamente en el ayuntamiento, en el pabellón de deportes o en Box Alama Fitness. Pues es una manera excelente de asegurar que el talento deportivo de la zona no se quede fuera de este juego. Al final, toda esta organización plantea un escenario de adaptación fascinante frente al clima. Totalmente. Y es una perspectiva que, eh, bueno, te deja una duda rondando la cabeza. Viendo los extremos térmicos que se alcanzan últimamente en verano, me pregunto si acabará siendo este formato híbrido, nocturno y casi de supervivencia la única fórmula viable para mantener vivas las competiciones deportivas en el futuro. Uf, es inquietante imaginar un calendario dominado exclusivamente por luces frontales cortando la oscuridad, la verdad. Sería una evolución forzosa que sin duda cambiaría por completo las reglas del juego. Así es, nos tocaría adaptarnos a todos. Bueno, pues dejamos ahí la reflexión, seguiremos preparando más información y desgranando las noticias que elaboran los compañeros de la redacción en alama.com, siempre bajo la dirección y guión de Juan Cabezas a cargo del control técnico. Un saludo y hasta la próxima inmersión informativa.